Gracias Hernán Vázquez, Javier Daniela Amarilla y toda la gente de CGT y de Corriente Federal de la Matanza Juan Nieves, La Señal Música María Magliochini, Javier Vitale Manuel De Petris, Dora Cordone Leonardo altovelo Santos Bocio Gustavo Buso, Fabiana Milcar Cabanellas, sigue llegando Walter Rabioso, Emanuel Bonforti y Novo, un abrazo Ica Um, a ver, quién Tincho Bravo, Mónica Pose, Oscar Gagliotti, Adrián Esteban, Judith Glanspiegel, Lina, todos presentes, saludando, diciendo, Diego Martín Ruiz Díaz y difundiendo. Y vienen las cosas que nos van haciendo llegar. Están el buen Guzmerotti en los controles, les habla Gabriel Fernández, ya nada será igual de la señal medio, y arrancamos con la actualidad, con este toque de... Julio Manuel Carballo Buenas tardes, compañeros de Ya Nada Será Igual. Junto con la llegada de los días primaverales, se está viendo con más claridad, por parte del gobierno, lo que se diría, llamaríamos, el plan post-pandemia. Ya hay un cálculo del crecimiento de la economía, se apunta a bajar la inflación, Y hay un proyecto firme de créditos blandos para producción y exportación, sobre todo para el ingreso de dólares. ¿no? Planes para la construcción, la industria, la industria alimenticia y textil, con créditos a bajo interés. Y en plena pandemia, el gobierno le sigue dando manija a la ayuda social, con el IFE, tan necesario extiende el bono de asignación, estímulo al personal de salud, hasta fin de año. Son 5.000 pesos mensuales. Y comienza algo muy esperado. El debate por el aporte extraordinario, por única vez. Que lo único que tiene de malo es eso, que es por única vez. Todo esto mientras el presidente recorre el país inaugurando y estimulando emprendimientos y una decisión muy inteligente, escapando de esta manera a discusiones menores y chicanas políticas, como lo venía haciendo hasta ahora. Para eso es saludable la aparición de Aníbal Fernández bancando la parada. Aníbal... No le tira flores a los chanchos. Algunas cosas están pendientes, como la sanción a los responsables de la sedición y desobediencia civil de la semana pasada. Rodearon con armas la quinta presidencial y la vivienda de la vicepresidenta. Y en este caso se debe aplicar todo el rigor del Estado mientras tanto el plan destituyentes sigue en marcha volvió Eduardo Dualde con la verdad no sé si son consejos si son comentarios o si son amenazas de un golpe la verdad la verdad que yo ya no sé También volvió a escena la señora carreo con sus acusaciones sin fundamento, como de costumbre. Y, por supuesto, Patricia Bullrich, eh, ella muy entonada siempre, ¿no? Diciendo que ellos pueden ser la sustitución de este gobierno en el 2021, patricinando lo que podría ser un golpe. Y por supuesto, no podía faltar, la frutilla del postre. La aparición con vida de Mauricio Macri, reclamando libertad. Y todo este movimiento golpista, se le nota a todo este movimiento el sello de la Embajada de los Estados Unidos. Yo te diría que hasta se le ve el membrete. Cómo utilizan permanentemente la palabra libertad. Siempre utiliza para intervenir política o militarmente en países. Recordemos acá la sangrienta revolución libertadora. Ellos recuperan siempre la libertad del yugo de la tiranía. La libertad de lo de la opresión del trapo rojo durante muchos años. La libertad de vivir en un régimen que no sea corrupto, ¿no es cierto? En fin, todo muy de manual. Y uno, a través de esto, va descubriendo cuál es la estrategia de la oposición o del enemigo, como ustedes quieran. Utiliza figuras, yo diría ya, casi descartadas para una próxima elección para atacar y desgastar al gobierno. Después nos presentarán al Delfín, elegido por el Establishment y el Poder Real. Y sí, nos van a presentar a Rodríguez Larreta, la oposición, muchachos, es una sola. Si creemos que la reta es la oposición buena, significa que no volvimos mejores. Significa que volvimos ingenuos y confiados como políticos improvisados. La reta es el candidato de la derecha nacional y cuando decíamos que la reta era Macri, hoy vemos que la reta es peor que Macri. Es más astuto, más ladino y más perverso. Está promoviendo la muerte en plena pandemia, con la apertura de todo. Y que el costo de ponerle freno, o sea, el botón rojo, lo pague Alberto Fernández. O si no, Fernández era cargo de la cantidad de muertes por el fracaso de la cuarentena. Está claro a qué apuesta Larreta. Un perverso. Muchachos, debemos estar atentos. Ya lo dijimos, los golpes no son todos iguales. Es momento de estrechar filas en el frente de todos. Más allá de las diferencias. Un frente... Es la unidad en el disenso, ante un enemigo en común. Y ya vemos que la reacción de la derecha, descolgada totalmente de la realidad, nos dice que vamos por el camino correcto. Estemos atentos y vigilantes. Muchachos, el diablo nunca duerme. Chau, compañeros, hasta el miércoles que viene, eh, cuídense mucho. leyendo las observaciones del presidente del Banco Central de la República Argentina, que usted sabe nos ha tenido atareados informativamente en este espacio desde el arranque mismo de la semana. Miguel Ángel Pese, junto a sus vices Sergio Wojcicki y Jorge Carrera, justificaron hoy las medidas cambiarias ante las distorsiones por maniobras especulativas ...y para dar tranquilidad de cara a los meses que vienen... ...en los que la pandemia nos irá dejando una nueva normalidad. Wojcicki afirmó a su vez que lo mejor que podemos hacer desde el Banco Central... ...es dar previsibilidad respecto de las reservas que tenemos... ...con el principal objetivo de sostener el activo y el valor de la moneda. Carrera dijo en tanto que para el dólar ahorro se eligió una solución de mercado es poner un precio más acorde con lo que reflejaba la demanda estamos en un 16 estamos en un 16 de septiembre se entrelaza la historia y el presente y allí es donde hay coincidencias de todos los debates que surgieron en los últimos días algunos con una intensidad inusitada y que los escuchó especialmente ayer podemos concluir que todos los protagonistas manifiestan un repudio intenso al golpe del 55, básicamente porque saben lo que significó. Ampliamos la mirada y vamos a un histórico que contiene. Escuchamos a Víctor Lupo, a quien ya nada será igual. Un día como hoy, de 1955, comenzaba la decadencia de la nación argentina. Un golpe de Estado, de fuerzas antinacionales, especialmente de la Marina, derrocaban al entonces presidente constitucional de los argentinos, Juan Domingo Perón. Ese golpe afectó a toda la vida social de nuestro país y en lo que cabe al tema deportivo comenzó lo que nosotros llamamos el genocidio deportivo, porque los mejores eh, deportistas de la época por un decreto 4161 y eh, dos decretos de la Confederación Argentina Deporte que fue intervenida eh, suspendieron a las mejores figuras del deporte argentino por 99 años por el solo hecho de haber participado y ser los mejores del mundo en el régimen de puestos que ellos llamaban del tirano prófugo esta... Esta decadencia aún no pudimos pararla en nuestro país. Esto costó que muchos deportistas nunca más pudieran volver a jugar, eh, muchas actividades se perdieran. El, una figura ícono de esa persecución fue Meryl Terandewey, una tenista que estaba entre las mejores del mundo y no eh, pudo volver al país, estaba jugando en Alemania en ese momento, Eh, la, su, ...le mandaron un telegrama a ese torneo para que no la dejaran jugar... Se, eh, ...ella se exilió en España y allí fue la mejor tenista española durante varios años... ...cuando volvió a la Argentina, las rivales no se le presentaban a jugar... ...esto eh, llevó con tantas injurias, tantas eh, persecuciones el haberse quitado bienes de personales de ella, a que se suicidara en Mar del Plata en 1984. Otros deportistas fueron Walter Lemos, el equipo campeón mundial de básquet en 1950, Ovaldo Suárez, la gran figura del atletismo argentino, Delfo Cabrera, que había sido campeón olímpico en 1948. Y todo por haber triunfado, en la época del general Perón. Muchos de ellos fueron reivindicados casi 50 años después. Eh, pero bueno, la historia es que el deporte comenzó en una decadencia, con ese genocidio deportivo, y aún no lo podemos parar. Saludos para todos, soy Víctor Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte.